Buenas noches, bienvenidos una noche más a Radio Crash. Este es el programa del talento y podéis participar en directo con el hashtag talento, no, perdón, el hashtag Radio Talento a través de Twitter. Esta noche contamos con la presencia de Elena Argüelles, una vieja conocida ya de este programa. Seguro que a los, a los oyentes os, os suena ya su voz. Buenas noches, Elena. Hola, buenas noches. Contamos también con Patri Picón. Buenas noches, Patri. ...no me lo puedo creer... ...he llegado... ...por los pelos... ...Patri siempre poniendo a prueba... ...mi, mi paciencia... ...y mi, mi flexibilidad... ...bueno... ...tú date cuenta... ...el favor que te estoy diciendo... ...estoy haciendo... ...yo... ...vamos... ...estaría encantada... ...vosotros no lo sabéis... ...pero Patri es mi entrenadora personal en... ...en flexibilidad... ...tolerancia... ...y resistencia a la frustración... ...también está aquí... Idoya, Idoya y ...es una persona muy muy especial... ...que hoy participa por primera vez en nuestro programa. Idoya ha sido nombrada recientemente maestra residente... ...el Centro Budista Kadampa Maitreya. ¿Es así, Idoya? Sí, sí, así es. Eh, me he enterado de que empezaste tus estudios de budismo Kadampa en 2003... ...y formas parte desde 2007 de un programa de formación de maestros en, en Madrid... Bueno, en realidad ese eh, curso de formación de maestros lo finalicé este año a ser nombrada maestra residente y ahora pertenezco al, al programa de formación de maestros internacional que reúne a los maestros a nivel ya pues de todos los grupos a nivel internacional uh -huh. sí, sí. Y Do ya va a ser nuestra entrevistada en la noche de hoy ¿Tenemos alguna cara más? Es que yo siempre te traigo sorpresas Ya veo ya O oh, no Por supuesto, Patri, cuéntame, preséntame a este pues desconocido te presento a Gorka y me ha puesto cara de Dios mío, yo no sabía que iba a participar Pero claro, es que nadie sabe que en este programa es plural y aquí todo el mundo participa ¿Qué tal Gorka? Muy bien, gracias <ríe> Bien, pues eh, Gorka es una persona súper inquieta Entonces creo que nos va a poder dar una gran visión Además como trabajador social que es Entonces es un punto más a todo esto Y además hace poco eh, bueno Nosotros obviamente no sé si ya os dais cuenta De que vamos a hablar del budismo hoy Para daros una, una, una pista Pues Gorka allí se estrenó en, en la clase de, de budismo Con lo cual también puede aportar un poco Cómo es ese principio Que todos sabemos que al principio cuesta un poquito ¿Verdad? Entonces, otra perspectiva más. Uh -huh. Entonces tenemos a una maestra y a un Nobel, a un recién iniciado en este tema. No he terminado de presentar estas voces y estas caras que nos acompañan esta noche. En la pecera tenemos a Ana. Buenas noches, Ana. Buenas noches a todos. Llegamos aquí por los pelos, como siempre, ¿eh? pero llegamos. Aquí estamos. Ana. Y... Estamos hablando de, de, de estrenos Gorka estre se estrenó ayer en Meditación y en Budismo Tú te estrenas hoy sola en La Pecera Yo me estreno hoy sola en La Pecera Y, y, y estamos en el aire Que sepáis que estamos <risa> en el aire <risa> Así que de momento el estreno Bien, no sé cómo fue el de Gorka Y el de Patri hoy, no sé cómo habrá sido Ya nos contará luego Patri cómo, <risa> cómo fue el suyo Pero bueno, yo creo que bien, ¿no? Sí, sí, el mío, el, el mío fue, vamos estupendo menos mal <risa> pero además es que tenemos otra persona que también se mete está escondiendo y claro es un problema porque aquí todo el mundo habla y tiene su voz y su opinión y además es que es eh, junto junto a mí estamos dando las clases semanales de de budismo y entonces de las cuales también hablaremos entonces también tiene que decirnos por lo menos un hola hola Pilar Hola, buenas noches a todos. ¿Ves? ¿Ves? No es tan difícil. Muy bien. Ahí todos tranquilos. Ahora ya casi nos falta el café. Cuesta esconderse aquí porque es todo cristal, así que por mucho que lo intentemos, no hay manera. Muy bien. Bueno, hablando de estrenos, Elena, aunque nos ha acompañado ya en varios programas de radio durante los últimos meses, ha participado por primera vez en este mes de septiembre en el blog... Elena, me gustaría mucho que compartieras con nosotros tu experiencia y que quizá sirvas como referencia a aquellas personas que están planteándose la posibilidad de, de colaborar, de bueno, colgar alguno de sus pequeños textos, alguna de sus reflexiones en ese en ese almacén tan diverso, en ese en ese escondite que tenemos a la vista de todos, que es el eltalento.org. En nuestro blog aparecen entradas de todo tipo sobre todos los temas que se os ocurran. y bueno, siempre hablamos de que este grupo del talento es muy diverso, muy variado somos cada uno, ¿no? de su padre, de su madre como se suele decir y durante este mes ha habido algunas representaciones de esa variedad Jorge nos hablaba de la vuelta al cole ¿no? <risa> algo tan, tan típico de, de, este, de este mes en el que estamos hablábamos en el blog también de programas anteriores, como aquel sobre la determinación y la pereza o la conciliación ¿verdad? tan difícil en esta etapa del año cuando hay que eso, regresar a la rutina hablamos también de aquella fantástica tarde <ríe> que pasamos con Diego uno de los dibujantes en, en Disney Barcelona y Elena eh, aportaba su granito de arena dos granitos de arena este mes, valiente cuéntame, ¿cómo ha sido ese estreno tuyo? bueno, tengo que decir que me estrené gracias a María <risa> ...que tuvo la amabilidad de tirarse toda una mañana... ...explicándome cómo subir un post... Eh, ...porque aunque algunas creamos que se nos da más o menos bien escribir... ...en las nuevas tecnologías no, no las dominamos demasiado... Bueno, pero eso es práctica, no me sí. desanimes a nadie... No, no para nada, para Eso nada. es práctica, es y sentarse y encontrar, sí, vamos... Si María eso. pudo enseñarme en una mañana... ...cualquiera con una capacidad normal... En media mañana lo tiene hecho. ¿Verdad que es más fácil de lo que parece? Sí, sí, es más fácil, es más fácil. Yo iba poco predispuesta porque soy un poco torpe para las nuevas tecnologías, pero lo cierto es que lo fácil es hacerlo bien, lo difícil es equivocarte. Pero bueno, sí que aprendí muchos trucos que sé que son de Patricia, que me decía, esto me lo ha enseñado Patricia, esto me lo ha enseñado Patricia, o Olga. O... Y, pero bueno, la experiencia fue muy, muy buena, muy gratificante, me... me encantó escribir el post del programa porque es verdad, nunca había participo siempre hablando pero no participo escribiendo entre otras cosas porque no sabía subirlo así que me gustó hacer, es complicado resumir en, en pocas frases todas las cosas que pasan en un programa de radio sobre todo cuando es alguien como yo que soy muy exagerada tanto a la hora de hablar como a la hora de escribir y me costó resumir y centrar pero me gustó me gustó poder hablar de, de todo lo que de todo lo que se vive y lo que se siente aquí cuando hablamos de, de todos los temas que, que nos interesan y en cuanto a participar en el blog pues escribir forma parte de mi vida desde desde siempre yo hago relatos cortos y como dice María todo el mundo tiene su espacio no me han puesto ninguna traba así que puedo escribir lo que quiera empecé con un pequeño homenaje a Cortázar Y uno de mis autores eh, preferidos Que además eh, es aniversario Este año Y bueno, me pareció que era Oportuno empezar empezar con él Y nada, me lo pasé tan bien Que ya tengo un montón más Preparados para, para subir Bueno, pues cuando quieras, Elena Nos ponemos a ello Ya sabes sí. que aquí todos son facilidades Sí, sí, cuando queráis Bueno, la participación de Elena No es nada inocente Vamos a ser claros Porque María sí ha hablado de estupendo, del estupendo blog que tenemos, pero no ha dicho que estáis todos invitados a venir a, a participar. Con lo cual, solo tenéis ahí un contacto y probar la, la experiencia, pero no solamente la experiencia del blog, sino la experiencia de la, de, de la radio, de compartir ideas y de estar juntos. ¿Qué os parece? Me parece enriquecedora. De hecho, a través del blog me he puesto a leer los blogs de todas las demás, lo cual me ha gustado muchísimo, porque no, no es, es verdad, no, había, no me había dado por curiosidad y empecé ahí a, a darle todas las teclas y descubrí un montón de, de mm. blogs y de, y de gente, no solamente de los que vienen al talento, sino de otra mm. mucha gente, y me, me gustó muchísimo, mm. me pareció que era una forma muy agradable de enlazar mm. unos temas con otros. Más que nada porque además es un espacio donde la gente aprovecha a hablar de, de, de cosas que, que verdaderamente le, le interesa no claro. Entonces, eh, por ejemplo, tú tienes la parte de, de cuentos y, y en mi caso, sin embargo, hablo de cosas espirituales y es como, pero tú no hablas de tecnología, no se supone que eso es, es, es, es tu beso y sin embargo me interesa más A veces el tema el tema de, de desarrollo personal o el tema o el de eso, de insisto, ¿no? En, en la importancia de la inteligencia espiritual, que a veces la tenemos así como un poco arrinconada frente a la inteligencia hacia las matemáticas, la lógica, ¿no? Y, y, y es tan importante. Y eso es lo que me va a dar pie, ¿no? con el permiso de María, porque esta sí, vez sí. me voy a... Tienes me, mi bendición, me, bendición para todo, Patrick. Si además haces conmigo lo que quieres, ¿qué más da? <risa> Hombre, no, no, no. A ver, a ver, a ver, a ver, no, no, un poco no, no, de Es un verdad, poco de es verdad. Por eso para mí, la verdad es que hoy es, es eh, un momento muy, muy importante, porque eh, aquí mi maestra Idoya eh, fue la primera maestra que yo tuve en, en, en budismo, entonces... Eh, a mí eh, personalmente el budismo me ha permitido un desarrollarme, me ha permitido crecer eh, vamos, es una bendición que esté en mi vida y entonces creo que para mí es un gran honor poder compartir esas enseñanzas y, y que esté aquí y nos pueda hablar un poquito, y yo sé que todos tenéis una lista enorme de dudas, cosas que queremos preguntarle, mira Ana me enseña la hoja como diciendo tú De ta, ta, ta, ta, has presentado muy bien pero es nuestro turno sí sí ya lo he entendido <risa> pues entonces lo, lo que lo que primero sí que me gustaría que Idoya nos explicara es eh, por ejemplo el tema eh, la cuestión del de budismo pero el budismo calampa porque a veces con dentro del budismo a veces nos perdemos un poco porque no sé es a lo mejor un poco ajeno pero eh, Vamos a centrar las cosas y entonces vamos a hablar qué es eso del budismo Kadampa. ¿Me lo explicas? Pues sí, mira, antes que nada voy a aprovechar que has comentado que ha sido importante para ti que apareciera un maestro, ¿verdad? Una bendición porque ha supuesto un desarrollo un desarrollo para ti espiritualmente hablando, ¿no? Lo mismo tengo que hacer yo, tengo que hacer referencia a los maestros, en concreto a la maestra de Madrid, de Kenkel Sanchoga, y a, al maestro que sé que el sanguiacho eh, para mí son, han sido ellos la bendición porque todo lo que yo os pueda trasladar ahora eh, viene de mí a través de ellos es decir, ellos, en, ellos eh, son los que han mmm, mmm, ellos han promovido eh, que yo esté ahora capacitada para poder eh, ayudar a los demás, ¿verdad? Entonces yo ahora mmm, Aprovecho la oportunidad que tú has eh, dejado encima de la mesa para también hacer una referencia a ellos, a, a los maestros. Entonces el budismo, eh, pues sí, el budismo en general podría ser definido de una forma y el, el budismo Kadampa lo podríamos también definir a, a título ya más particular, ¿verdad? Y, y bueno, pues es, son unas enseñanzas que podrían entenderse ya desde un punto de vista filosófico, también desde un punto de vista psicológico, Y también desde un punto de vista religioso. Y eh, según la aspiración que tenga cada uno y el nivel en el que se encuentre, pues puede encontrar resp eh, respuestas eh, desde el punto de vista filosófico, psicológico o religioso. ¿Quieres más religioso? Pues encontrarás, porque esa es tu aspiración, respuestas religiosas. ¿Y qué significa eso? Pues que quizá te plantees eh, qué es lo que viene después de la muerte. si eso es algo que, que, que forma parte de ti y que a veces le das vueltas a esas cosas pues eres un ser espiritual y la respuesta a esas preguntas la suele dar la religión si, si si tienes curiosidad desde el punto de vista filosófico de, de pues quieres darle sentido a, a tu vida pues con unas formas de hacer determinadas pues también si esa es tu aspiración tendrás una respuesta filosófica porque Verás el mundo desde el punto de vista positivo y todo será uh, mm, percibido por ti mm, de una forma nueva. No, no dejarás que las oportunidades pasen pensando que eran malas o inapropiadas, sino que siempre vas a tener una filosofía positiva ante la vida y vas a tomar desafíos ante ella. Entonces todo va a ser una, una oportunidad para aprender y, y desarrollarse. Y si, y si eres una persona que tiene una aspiración de conocer tu mente y quieres darle respuestas a, a, a preguntas de carácter psicológico porque no comprendes por qué a veces estás así y a veces estás de la forma contraria cuando se supone que deberías estar estupendamente y cuando estás um, estupendamente las circunstancias a veces no acompañan y dices ¿cómo es posible que esto sea así? si esa es tu aspiración de dar una respuesta a nivel psicológico, entendiendo qué es lo que pasa con tu mente, con tus emociones tus sensaciones todo esto también lo aclara, o sea que tendrías una respuesta, distintas aspiraciones, distintas respuestas por eso es para todo el mundo por eso es para todo el mundo y lo que pasa es que vas avanzando y cada vez en, eh, vas incrementando tu nivel de aspiración y entonces las respuestas al final son más globales y lo abarcan todo hasta el punto de abarcar respuestas sobre qué pasará en esta vida, qué pasará en la próxima, qué pasará en las incontables que puedan venir, ¿no? Yo se lo dejo aquí, <risa> y, y bueno, el Kadampa en particular pues sería, eh, el budismo Kadampa en particular sería el, eh, una, una línea de, de budismo que proviene de un maestro indio que fue invitado hace muchos siglos a, al Tíbet, A, en un momento en que había un poquito de oscuridad espiritual, eh, fue invitado por los tibetanos a que se esclarecieran las enseñanzas allí, puesto que, como digo, había un poco de, de oscuridad espiritual, y este maestro indio llamado Atisha, pues eh, inició una línea de, de, de, de comentar las enseñanzas budistas Que, que es el que el, eh, es la línea que seguimos ahora que pasó después por Geson Kapa y después eh, lo ha presentado que sé que el Sanghyatcho eh, con la autorización de su, de su maestro trijan Rinpoche en Occidente ha publicado que sé que el Sanghyatcho pues unos veintitantos veintiún libros o alguno más y todos ellos lo que hacen es presentar este budismo que proviene de Atisha eh, de una forma que en Occidente lo podamos entender muy bien despojándolo de pues, todo lo que tenga que ver con la cultura de, de ciertos países muy asociados con el budismo y también lo ha mm, despojado esa presentación la ha despojado de lo que pueda ser político o algo relacionado con algunos países eh, budistas un poco esta sería la, la respuesta ¿no? de lo que es el budismo y en concreto el budismo Kadampa aprovechar ahora porque yo sigo preguntando a ver Ana Que te veo ahí con esa lista estupenda empieza empieza tú porque yo tengo vamos, para preguntar a rato. La lista es muy larga pero, pero a mí me gusta mucho eso de que el budismo, en el budismo encontrará respuestas porque con mis reflexiones al borde de los 40 justamente lo que me falta son respuestas entonces lo que no tengo yo muy claro es si es desde la parte religiosa o la parte uh -huh. ¿A la parte psicológica o...? o filosófica. O filosófica. La, la verdad es que tal y como están puestas las clases, es una de las, en realidad es una de las cosas que, que me gusta mucho y, lo, y iba a comentar con, con eso. Y es, y es que puedes tener las tres a la vez. Quiero ¿Sí? decir, no es una cosa totalmente separada uno u otro. Quizás, por ejemplo, yo fui más bien por una cuestión filosófica. porque además yo estuve estudiando eh, mucho en relación incluso trabajos de, de, de investigación filosófica y de repente me encontré con que todo lo que estaba leyendo acababa en el budismo. Y yo, pues nada, habrá que estudiar el budismo. ¿no? Luego el budismo era la respuesta. Exactamente. <risa> y, y, y, y sin embargo, eh, yo tengo muy claro que me quedé en, en la tradición Kadamba, por, primero porque, porque las enseñanzas están... hermosamente diseñ organizadas. Quiero decir, no es el caos que había encontrado en otros sitios, sino que está muy bien organizado y me ha gustado mucho. Y me, quedé, y me quedé porque luego, no, no por la parte más filosófica, curiosamente, sino porque lo que ocurría me servía para todos los días, para decir, mira, esto lo puedo mejorar por aquí o no. Y otra de las cosas que dijo eh, ahora Araidoya es en relación al aprendizaje. porque en un momento dado dices tú me calo hecho bien no sabes y, y ves que y ves que funciona y que, que eso y dices tú qué bien y sin y, y sin embargo los momentos también más interesantes es que incluso a lo mejor no te sale bien pero sabes por qué no te ha salido bien por qué a lo mejor no eres tan feliz como deberías como debías ser y te da eso te da una respuesta y dices mira pues tengo que seguir aprendiendo no con lo cual es un camino siempre hacia adelante con lo cual ah, vamos Por eso lo decía yo, hoy deberíais dejarme ¿Y el que callar. ¿Y el budismo entonces llegó a ti o llegaste tú al budismo? ¿Cómo fue el proceso? Yo creo que hubo un choque ahí estupendo, además justo en el momento en el momento más perfecto. Con lo cual yo creo que ocurren las dos cosas, ¿no? que tú buscas y él te encuentra. Pero supongo que cada una es una, una experiencia diferente. Deberíamos preguntar aquí, por ejemplo, a... <coughs> ...a otra maestra budista que me viene diciendo... ...¡No! ¿Qué dices, Pilar? ¿Cómo te encontró a ti el, el budismo? Eh, yo creo que... Un segundo... Bueno, no sé realmente si el budismo me encontró a mí... ...o yo encontré al budismo... ...el caso es que nos encontramos... Eh, Me siento feliz de estar en dentro del budismo Kadampa, eh, por lo que tú explicas. Eh, es, eh, yo voy más por, por el camino espiritual, ¿no? desde siempre. Y en el budismo, pues, encontré el camino. Pues, creo que ese es mi camino. Y... y bueno que puedo decirte que, que me siento feliz de, de estar dentro del budismo Kadampa y uh -huh. que, que es un camino pues largo pero que te van marcando unos pasos eh, para para seguirlo no para ir para seguir eh, recta por tu camino no desviarte de, de él porque es muy fácil con las distracciones, desviarse de lo que realmente eh, quiere tu esencia, ¿no? ¿Qué querías comentar, Ana? Sí, quería, quería hacer varias eh, así, acotaciones y tal. Por un lado, que igual yo lo he entendido mal, este tipo de budismo, digamos que de alguna manera, todo esto entre comillados, ha occidentalizado un poco las enseñanzas para... Mm, pues eso, para el mundo occidental, quitando, digamos, toda esa parte eh, espiritual eh, de, de la India o del Tíbet o todo esto. Y luego, eh, lo que comentabais sobre si encontrasteis el budismo el budismo se encontró, entiendo que uno encuentra lo que está buscando, supongo que de alguna manera cuando alguien da con el budismo o cuando el budismo da <risa> con alguien es porque hay un camino que en algún momento se cruza, y llegas ahí por algo, da igual que sea el Kadampa, no quiero decirlo mal, o el que sea, ¿no? Pero que supongo que, que tiene que haber una necesidad, ¿vale? Supongo, entiendo, ¿no? una neces o varias necesidades. Y sigo <risa> reflexionando. A lo mejor es, es, es conveniente. más que nada para que pueda ir poco a poco y doya también comentando bueno, es un poco sobre sobre lo mismo no entiendo que el budismo es una filosofía de vida y por lo tanto eh, ciertas preguntas eh, que no tienen respuesta las buscas ahí entonces ahí llego ahí yo a, a la pregunta un poco cojonera ¿El, el budismo tiene respuesta para todo a través del budismo yo voy a encontrar yo como individuo me refiero voy a encontrar respuesta O incluso aunque me digas no vas a encontrar respuesta, pero vas a seguir buscándola. Yo voy un poco más allá. ¿Voy a encontrar las eh, herramientas que me, que me den la suficiente satisfacción como para entender por qué suceden las cosas? Como ves, Hidoya, Elena hace muchísimas preguntas. Bien hecho, hay que aprovechar. Pues lo primero, eh, des, eh, despoja el... Los elementos culturales, no espirituales, del de Oriente o la India o el Tíbet en concreto, en este mm. caso del Tíbet, ¿eh? o sea, por ejemplo, los oráculos y este tipo de cosas, pues los dejamos de lado porque quizá no, no se comprendan bien, no se entiendan bien desde nuestro, desde nuestro background claro. o nuestro, nuestros antecedentes, ¿no? Y luego, en cuanto a si ¿sí tiene respuestas para todo, sí. Bien, bien, bien ¿no? No, no. las tiene, las tiene lo que pasa es que eh, si te tengo que ser honesta, las tiene porque yo eh, creo que las tiene yo lo he experimentado y esas herramientas de las que hablabas las he ido poniendo poco a poco en, par en práctica, todavía las tengo que utilizar más, esas herramientas para que me surtan el efecto eh, y el resultado completo pero se notan ya los resultados que van describiéndose Eh, es como una especie de itinerario marcado por los maestros que tú puedes ir siguiendo muy sencillo como una hoja de ruta entonces tú la vas siguiendo y entonces vas experimentando que estás atravesando por los eh, lugares que ellos te están diciendo que vas a atravesar pero hasta que uno no lo está probando no sabrá con seguridad que las respuestas están ahí porque porque yo te lo diga no te va a valer entonces yo te animaría que lo probaras <risa> muy bien <risa> Bueno personalmente creo que además es, es eh, muy interesante el hecho de que es una cosa progresiva. Quiero decir, yo recuerdo mi primer año, yo así a lo tontos ya llevo tres. Que es, o quizás, quizás más, porque ha sido Pero pero pero siempre ha sido incluso en momentos periodicos hasta que dije madre, esto funciona, pero hay que empezar, ¿no? Pero pero quizás es el es el hecho de que incluso tiene que adecuarse ya al momento también de tu vida para para ponerte a hacerlo, porque por ejemplo una de las cosas que nos dicen los maestros es que tenemos que meditar. Eh, ahí la técnica, ahí está el secreto. Y aunque solo sean 10 minutos por la mañana, tú encuentras cualquier otra excusa. <risa> Vamos, <risa> tengo una lista completa y, y no lo haces y dices tú, pero cómo puede ser algo que me sienta bien, que incluso lo, lo, lo, lo he comprobado en unos minutinos Y dices tú, ¿y no lo pongo en práctica? ¿Qué es lo que me distrae? Bueno, me distrae muchas cosas, pues, o está claro. Entonces, realmente, realmente yo creo que incluso uno necesita el camino y el proceso de ir asimilando en las enseñanzas, en las clases, hasta que de repente eso eso que es tan intelectual, y lo digo porque es, es mi carácter, ¿no? Mi carácter es mucho más a lo mejor intelectual que, que, que eso, y de repente está aquí dentro y dices tú, Bueno, pues yo ahora me levanto, medito y cuando no medito digo <risa> mal día. Mal. ¿Qué, ¿Qué has hecho? Hoy te ha vendido la pereza, ¿no? Porque además es lo que es, es lo que es lo que comentaba. Incluso cuando de repente te ves, eh, es como cualquier otro otro talento que siempre hemos dicho, hay que practicar. No sirve solamente tenerlo. Hay que practicar, ¿no? Y entonces cuando no lo haces, incluso eres consciente de, de, de decir mañana lo voy a hacer mejor. No es en plan de bueno, pues ya lo dejo. no como las dietas no ya lo dejo. no no es mal. bueno ya lo he probado y sé que es bueno tengo que seguir, tengo que seguir porque porque es eso, un camino un camino largo ahí viene y... la parte de la disciplina que es lo que a mí me falta porque <risa> <risa> <risa> va a practicarlo todos los días o sea yo me rebujo entre las sábanas antes que levantarme a meditar o sea yo necesito la respuesta a cómo tengo que hacer yo para levantarme y conseguir meditar diez minutos <risa> Bueno, eso eso eso creo que nos uh, bueno, ido ya nos puede explicar un poco primero qué es eso de la meditación y dentro de la meditación hay una parte estupenda que es la motivación. Fíjate, ese tema del que hablamos exactamente todos los programas y en todas horas, ¿no? Pues la importancia de la motivación y sobre todo de de, de decir, vale, yo es lo que quiero. Pues igual que, en, en fijaros, que es lo mismo que en cualquier otro talento. Cuando hablamos con, con David Tuba, hablaba de que realmente, claro, él tenía que dedicarle horas y tenía que centrarse... Eh, tal, Diego se pasaba horas eh, por la noche y tenía que eso. Él prefería estar viendo películas y nos lo confesó, que se pasó un año viendo películas diciendo eh, he perdido mi vida viendo películas cuando yo debería estar dibujando. Pues un poco... Eh, es el hecho de, de abrir un poco también también la mente y darse cuenta de que este otro camino también es un talento, ¿no? es un talento a practicar y que tienes que dedicarle tantas horas como cualquier otro talento en el que te apasiona pero lo bueno es que también puedes eh, practicar un poquito y, sa y sacar también eh, beneficios de ese poquito Empezaste hablando de 10 minutos y ahora estás hablándome de horas Es que a ver si Doya nos tú. ilumina y Aná, Doña nos Esto lee. es como correr Tú piénsalo, esto es como correr y tú lo hiciste Tú empezaste un poquito Y luego seguiste con eso lo, lo que pasa es que luego también ocurre Como cor correr, que de repente uno lo deja Sí ¿Y entonces qué tiene que volver a hacer? Se siente fatal cuando Exactamente. lo deja Y entonces lo que uno tiene que hacer es decir Vuelvo otra vez a correr Encontrar la motivación Muy bien, y entonces por eso nos va a explicar Idoya cómo es Idoya, cómo encontramos la motivación Bueno, pues la meditación, por lo que ha dicho Patricia, por su experiencia, a ella le ha servido y sabe que se siente mejor cuando medita que cuando no lo hace por las mañanas, ¿no? Pero aparte del resultado inmediato, no, de encontrarnos encontrarnos bien día a día, que es importantísimo, eh, hay muchos otros beneficios que deberíamos contemplar para motivarnos. Pero esto eh, Es algo que de, de hacemos eh, habitualmente con cualquier otra cosa con la, que, eh, con la que nos queremos motivar. Si tú quieres motivarte a hacer algo, lo que haces es eh, observar los beneficios. A veces es algo tan inconsciente que estás contemplando los beneficios que muy rápidamente ya te estás motivando para hacerlo. Tú imagínate, eh, no nos tenemos que motivar mucho para desayunar todas las mañanas porque sabemos que nos sienta fenomenal. Normalmente nos da mucho gusto, ¿verdad? Levantarnos y, y ponernos la, las cositas que nos gustan para desayunar lo hacemos casi instintivamente porque sabemos que eso nos va a dar fuerza, que nos va a dar energía para la mañana. Es un momento de de, de, de disfrute para nosotros, ¿no? Pero inconscientemente hemos observado esos esos beneficios y esos beneficios nos han llevado eh, observar esos beneficios nos ha llevado a tomar la determinación de hacerlo. Y como hemos tomado la determinación de hacerlo, tenemos ese deseo, nos esforzamos por hacerlo, aunque tengamos que coger un cazo, calentar leche o, o, o lo que tengas que hacer. ¿eh? Si tú estás pan, lo que sea. ¿eh? Porque al final igual pasa media hora y, y ahí te has dedicado a eso, porque es, porque te gusta y sabes que el resultado va a ser bueno. Bueno, esto es un ejemplo banal que hacemos habitualmente de forma inconsciente de, de lo que es esforzarse por deseo, Te estás motivando porque has contemplado los beneficios de, de, de, de, desde siempre casi, ¿no? De desayunar. Así de comer y así todas las cosas que haces habitualmente como asearte, etcétera. Pues la meditación igual. Eh, lo que pasa es que eh, las distracciones son muy grandes y pensamos que de las distracciones vamos a obtener mejores resultados que de la meditación. Entonces tenemos que luchar contra el, el, la confusión ¿no? que se genera ah. en esa mente que que cree que va a conseguir más resultados, mejores resultados de distraerse que de, que de meditar, de familiarizarse con la virtud. Que es eso, la meditación, coger un pensamiento positivo a contemplarlo y enfocarse en él para que se impregne en nosotros y forme parte de nosotros, ¿no? Pues mentes de estima hacia los demás, mentes que reconocen que sufren y no quieren que sea así, eh, pues eso, solidaridad, eh, la empatía, estas cosas, las estoy diciendo así un poquito en plan conceptos convencionales aunque nosotros igual los llamamos otra forma ¿no? pero pero sería eso unas, unas, unos objetos de meditación que no necesariamente son uh, objetos visuales en los que tú tienes que enfocarte después sino pueden ser objetos eh, abstractos en los que te entrenas eh, contemplando sus beneficios y luego enfocándote en ellos para tomar determinaciones y al final forman parte de ti entonces tú devienes ya un ser porque forma parte de ti, devienes un ser positivo porque estás lleno de positividad. Y eso te, te funciona en un, en un día de tu vida, te funciona en un mes de tu vida, te funciona en un año, te funciona toda tu vida y te funcionará al momento de la muerte y después. <risa> Así que es muy beneficioso compras si contemplas todo esto, qué vas a qué va a pasar, pues que como cuando tú contemplas los beneficios de una crema oye esto es fenomenal, yo quiero esto para mi cutis pues qué vas a hacer, lo que harás adquirir entonces tendrás el deseo y te esforzarás por, por conseguirlo aquí igual tendrás el deseo porque has contemplado los beneficios y te esforzarás por sentarte todos los días da, da la gusto, sensación da gusto, oírla, da, da gusto oírla porque da la sensación, pero a mí esto me pasa con Patri también desde que la conozco escuchándolas da la sensación de que son completamente felices y de verdad que ese estado en el que parece que estáis todo el rato yo a Patrick nunca la veo alterarse por nada bueno, bueno voy, a, voy a defenderme a mí me queda mucho me queda me queda mucho me queda mucho digo defenderme porque que porque claro yo soy muy feliz estando con vosotros y no te atacaba esto ¿eh? primer primer primer paso segundo eh, yo también me enfado Y eso y esa y eso, y eso, lo, lo, lo confieso, vamos, que es algo es algo que intentaré que intentaré eh, enmendar. <risa> pero pero uno ve los beneficios, aquí por ejemplo, una de las cosas que porque dice nunca te enfadas, hay gente que de verdad piensa que no me enfadas y sí. <risa> y sí, sí, sí, y es y es tremendo, que, pero pero yo estoy trabajando mucho para de verdad conseguir ser un, un, una persona que comprenda completamente las desventajas de, de, de enfadarse y una de las grandes ventajas que por ejemplo a mí me han dado las enseñanzas es que antes de enfadarme pienso todas las desventajas que además Ido ya nos cuenta en los, en sus, en los talleres y digo es verdad, la verdad es que no y, y, y cosas tan tan tan importantes por ejemplo una de las meditaciones que a mí más me gusta es la que te hace reflexionar la de sabes mañana, mañana te mañana puede ser que te mueras sabes no vas a estar de verdad te merece la pena estar enfadado y y entonces empiezas a decir, uy, espera, no no no no estoy organizando bien mi vida. Hay que darle un ca un cambio. Por eso yo la verdad es que me gusta me gusta declararme aprendiz de bu de budista y yo creo que siempre lo seré porque me queda mucho camino. Quizás en la siguiente vida lo haga mejor, pero yo sé que que por lo menos estoy en el buen camino. y eso me hace feliz y de ahí mi sonrisa de oreja a oreja voy a volver a intervenir <risa> quizás ese tipo de preguntas que los occidentales no estamos acostumbrados a hacernos es lo que a lo mejor nos cuesta eh, el budismo vamos a ver eh, la, la, la, la capa exterior que vemos del budismo eh, tú piensas en budismo y nos imaginamos a todos los monjes la, claro, con los la toga monjes, naranja la, toga, la, toga, la cabeza rapada ¿no? es el, el, el Uh -huh. El estereotipo, ¿vale? Entonces, quizás la parte eh, de este tipo de preguntas sobre la muerte, sobre exacto, si merece la pena, igual mañana me muero, los occidentales tendemos a, a ocultar todo un poco estas cosas. ¿no? Como, o sea, hablar de muerte queda feísimo, es como sí. que desagradable. Es esta Tenemos chica, ¿no? un patrón muy evitativo claro, el, en Entonces, manera quizás de occidental. Por eso, es esa. Eh, el, el, el budismo le está costando en, en entrar en occidente, quizás porque hay determinadas preguntas en las que no queremos. primero no queremos preguntarnos y luego no queremos ni siquiera saber la respuesta ¿no? quizás pienso yo ¿no? que quizás un poco va por ahí la cosa que por eso nos quedamos en, el, en el, lo de fuera en el estereotipo es como lo de meditar todas las mañanas lo cierto es que si tú dices llegas al trabajo y dices oye meditado y tal, van a decir, la hierbas <risa> es verdad Es el, son estereotipos, pero es un poco así, ¿no? Es como de, pero esta chica, ¿en serio no tiene otra cosa que hacer bueno, que mi, ponerse a meditar? Mi, mi socio mi ya está acostumbrada, entonces eh, no, es el, no es el primero o el segundo, que me, me veo yo así como necesitada y entonces le, le digo, me voy 10 minutos. En realidad no me voy, estoy sentada tranquilamente en eso, claro, pero claro. Per, pero sí es verdad que, que ya tiene una, una formación de mirarme y decir... Sí, sí, tú medita. Es más, hay veces que dice, "Oye, ponte a meditar, a meditar un, rato. un rato, ¿no?" No, no, hablo desde el punto de vista, o sea, sí. yo defiendo la meditación y además intento meditar, pero sí que es verdad que si tú hablas con la gente tomando el café, "No, es que esta mañana me he puesto a meditar." Primero no entendemos el concepto de meditación, para nosotros meditar nos vamos a sentar a pensar así un poco, yo qué sé, voy a meditar a ver qué hago esta tarde para cenar o no, Sí, como frivolizamos un poco, ¿no? Y luego eh, que sí que lo vemos un poco como pues es un poco la hierba es un poco la, esta chica que se ha fumado como que occidentalizamos demasiado no no tenemos una eh, un criterio a lo mejor o no, o no tenemos los suficientes conocimientos como para entender qué es verdaderamente el budismo no un poco hay muchísimos prejuicios precisamente basados en el desconocimiento exacto bueno, lo ha resumido ella llevo media hora divagando porque... <risa> bueno tengo un poco de capacidad sintética Elena cada... nos complementamos <risa> claro, claro. en ese sentido Ya. Yo quería, eh, quería... bueno, no, no te lo he dicho, yo soy psicóloga, entonces ya está la tercera pata del banco aquí. Antes hablábamos de que hay tres aproximaciones al budismo, la espiritual, Pilar sería su representante, la filosófica, y ahí está Patri, y allá voy yo. ¿no? Yo tengo que reconocer mi ignorancia en este tema, pero sí que es cierto que en lo que son las terapias de tercera generación, no sé si conocerás algo un poquito... Bueno, son, son nuevas orientaciones de psicología que eh, todas ellas hunden sus raíces en cuestiones orientales y muchas de ellas utilizan técnicas estrategias relacionadas con el budismo entonces de un tiempo a esta parte yo que estoy en formación continua yo como Patri siempre aprendiz eh, pues he estado leyendo muchísimo he eh, acudido a cursos a conferencias y demás y resulta que últimamente casi todo lo que me encuentro así un poco nuevo me lleva al mismo sitio Y eso por una parte, ¿vale? Ese componente que tiene que ver con, con la comprensión de la psique, la comprensión de las emociones y, y las sensaciones humanas, todas estas cuestiones. Y por otra, yo, Idoya, quería acercarme a ti desde otra perspectiva. Tengo muchísima curiosidad, ¿vale? Curiosidad malsana de los psicólogos que siempre estamos haciendo preguntas. También, como Elena, ¿verdad? Entonces, eh, Idoya, tú eres abogada de profesión. Tenemos una idea, también hay muchos prejuicios respecto a los abogados, ¿no? Vemos eh, la abogacía como una profesión muy convencional, ¿no? Como gente fría y calculadora un poquito. Entonces, yo quiero eh, preguntarte, ¿cómo se concilian esos dos aspectos de tu vida, esas dos facetas? Muy bien. Pero, primera pregunta. Eh, casualidad, la maestra de Madrid, Genquén eh, Sanchoga, eh, es psicóloga de formación también, uh -huh. y además hizo cursos después de su licenciatura como con bastante eh, extra no de lo que fue su, su, sus estudios universitarios y comenta lo, comenta lo mismo en sus enseñanzas como eh, muchas de las eh, vías que ella había conocido anteriormente a entrar eh, a conocer de lleno el budismo eh, bebían eh, de, del budismo entonces mmm, lo que muchas veces ella comenta es que eh, la psicología acertará si no me, si no me equivoco y lo digo bien que la psicología la psicología acertará siempre y cuando mm, um, mm, no me quiero confundir ¿eh? porque sé que esto es dedicado igual si lo digo mal se puede interpretar mal entonces no, simplemente voy a decir lo siguiente que es que en el budismo si quieres eh, hacerle, si quieres hacer una aproximación psicológica de del budismo y cómo comprender la mente, nos lo que nos damos cuenta es de que eh, lo que queremos para arreglarnos la mente es estar bien. Es como tan sencillo, lo que pasa es que a veces pensamos que es muy complejo, ¿no? porque pues yo puedo tener traumas o tengo una tara o tal, ¿no? Entonces pero si vas al deseo último y, y más antiguo es el encontrarse bien, tener sensaciones agradables y estar feliz ¿no? entonces mmm, en la psicología budista lo que va a hacer es una respuesta va a dar una respuesta que va a tratar de que siempre que estudies tu mente te des cuenta de que eh, es la creadora del entorno es la creadora de los, tus experiencias, es la creadora de tu de de todas las eh, situaciones en las que te encuentres, entonces, eh, por ejemplo, la relación con los padres, que muchas veces es tan complicada y que eh, basamos muchos de nuestros conflictos de adultos con ellos, intentamos encontrar la razón por la que nos encontramos mal, eh, eh, en cómo nos han educado, etcétera, el budismo da un enfoque psicológico de esto que es revolucionario y que pienso que están ahora hacia, además bebiendo otra vez de estas de estas fuentes porque hace hace milagros en las personas cuando lo, lo ponen en práctica no es enfocarse en la bondad de, de, de los padres lo hayan hecho como lo hayan hecho porque nadie es perfecto no entonces eh, simplemente de, de pensar que el cuerpo que, que que tenemos no es más que partes de tu padre y de tu madre es un poco revolucionario, ¿verdad? Tampoco lo pensamos así porque lo hemos asimilado como nuestro desde siempre. Claro, nosotros no pensamos que el cuerpo y la mente sean lo mismo, pero bueno, aunque lo pensaras, no puedes negar que genéticamente tú eres tu padre y tu madre en partes físicas. Entonces, es que no podrías estar aquí si no fuera por, por ellos, por la bondad. O sea, si eres capaz de, de empezar a analizar las cosas desde esa óptica, Las, las pequeñas cosas que hayan hecho mal, o grandes, que a veces la han, han podido hacer mal, eh, quedan solapadas ante tanta bondad. Entonces los traumas y las taras que muchas veces les, les achacamos, que han sido ocasionados por ellos, pues quedan eh, diluidos de alguna forma, ¿no? y, y puede más el, el, el deseo de corresponder a esa bondad. Y sana muchísimo esa forma básica de verlo a nivel de una sola vida. Pero si tú te enfocas en todas las vidas pasadas que hemos podido tener, que esto es un poco revolucionario también, ¿no? Pero si te permites pensar de esa manera, anda que no hemos tenido traumas. Pues imagínate, todas las vidas que hemos tenido, y trauma para aquí, trauma para allá, cada vez que hemos nacido, que hemos tenido padres y tal. Fíjate del futuro. Déjate el pasado y fíjate el futuro. Entonces son terapias y son formas de entender las cosas. mucho más positivas en base a una lógica y en base a una a, a, a cosas realistas también, no es que estemos haciendo un, una un, no estemos, se esté dando un remedio que, que está eh, basado en, en ilusión ¿Eh? Entonces, una parte y luego lo otro, ¿cómo concilio ser abogada? Se eh, pues vamos a ver Nosotros pertenecemos a una escuela de budista, la Kadampa, que está mmm, diseñada. El Kadampa está diseñado para que eh, esté bien entendido en, en Occidente y bien entendido en el mundo entero. En realidad son enseñanzas que están diseñadas para que todo el mundo las comprenda muy bien. Pero sobre todo las eh, vas a distinguir quizá de otras porque... te reconcilia con la sociedad, te reconcilia con tu familia, te reconcilia con tus amigos y no verás que te apartas de nadie, te apartas de nada, eh, juzgas la, eh, una, algunas profesiones en detrimento de otras, o algunos entornos sociales en detrimento de otros, una clase social en detrimento de otra. Es una reconciliación de todo, una recon reconciliación con todo. Entonces, no hay conflicto. No hay conflicto. Tú puedes ser lo que sea, siempre que tengas una buena intención. Ahora, también tengo que decir que soy abogada de momento, <risa> porque mi aspiración, de hecho, bueno, eh, yo me formé, me, me estaba formando más en Madrid, empecé a formándome en Sevilla, como antes habéis dicho, eh, pasé a formarme después más en Madrid y después seguí formándome en la distancia ya en el País Vasco y como me tenía que establecer con mi marido allí, pues en realidad fue también un medio, como todos, en realidad para mí fue un medio... La profesión es un medio para hacer las cosas que quiero... ...para que le den significado a mi vida... ...a mí y a los demás... ...porque creo que así también colaboro... Para, ...y contribuyo para que los demás estén bien... ...pero todos hacemos lo mismo... ...las profesiones en realidad... En pocas ocasiones son el fin... ...son el medio para hacer las cosas que queremos hacer... ...en nuestro tiempo de ocio... ¿no? ...entonces en este caso de todos modos... ...yo voy a ir restándole cada vez tiempo a la profesión... ...pero me quiero dedicar de lleno a la gente. ...cada vez la gente me requiere más tiempo de, de ser maestra... y es lo que quiero hacer, pero podría haber abogados budistas perfectamente y de hecho qué bueno sería si todos lo fueran. <risa> Habría muchísimas conciliaciones, muchísima mediación, que es lo que yo favorezco de hecho con mis compañeros que algo de eso ya me han dicho, ¿no? que da gusto trabajar porque hay como una, una disposición muy fácil a las concesiones, sí, pero marcando siempre lo, lo que es justo en, dentro de lo que cabe. ¿no? Así que es posible. Posible, si ya te he respondido ¿no? a las dos uh -huh. preguntas. Sí, gracias, Idoya. Pilar, levanta gracias. la mano, nos pide un micrófono, aquí lo tienes. Eh, gracias. Eh, quería hacerle una pregunta a Idoya, eh, aprovechando eh, lo que comentabas de la psicología no tradicional. Eh, yo veo el, el budismo y me gustaría que, que me lo aclararas un poquito, porque ...que está la psicología... ...tradicional... ...pero luego está la psicología budista... ...porque yo según leo... ...los libros del, del maestro... Eh, ...veo que es psicología... ...pero psicología... ...aplicada a uno mismo... ...no a los demás... ...es... ...estoy en lo cierto... ...o, o, o voy por mal camino... Ah, ya sé lo que quieres decir. Quieres decir que eh, la psicología, o sea, el budismo no es una herramienta para que arreglemos al otro pensando que yo estoy bien, ¿no? Sí. Sí. sí. sí, pero claro, pero también podemos ser maestros y ayudar que nuestras herramientas sean utilizadas por los demás. O sea, que también, sí. Pero claro, los tiene que aplicar uno para que funcione. O sea, que es psicología, mm. pero aplicada a uno mismo. a uno mismo y puedes enseñar a los demás a aplicarla y, y para claro, enseñar sí, después sí. se podría enseñar a los demás a explicarla sí gracias siempre que te pregunten <risa> y muestren interés sincero sí, sí. bueno uh, aquí a Gorka está escuchando pero claro es que me tiene a mí al lado en plan de dios mío está la maestra toda emocionada y entonces claro tampoco tampoco eso y encima luego al otro lado tiene a Elena que dice yo tengo un montón de preguntas Ana me mira como diciendo por favor déjame que tengo vamos que contar un montón de cosas Gorka qué te parece tienes alguna pregunta o algo que además es el, el, el valiente hoy ha coincidido <risa> todos chicas y aquí y aquí y aquí está él el... dando otra otra otra versión bueno primero tengo el corazón muy acelerado así que a ver si me tranquilizo sí tengo una una pregunta eh, que, que me surge no eh, eh, jo, es que bueno tendría varias pero bueno la que me surge ahora es la que me ha venido no con el tema de la de la espiritualidad además esta semana Eh, pues ha habido un congreso en Canarias donde han ido gente que, bueno, muy, muy interesante con el tema de la cosmología, ¿no? Y un gurú de la ciencia, que no me sale el nombre en inglés, pues eh, un señor muy, pues muy, eh, muy mental, pues eh, ha definido como que Dios no existe, ¿no? Claro, Dios no existe, pues no existirá en ninguna religión, ¿no? Entiendo que eso es una necesidad que tiene el hombre, ¿no? A, a tener que creer o tener que. Y, y, bueno, pues mi pregunta es cuando la ciencia eh, dice retundamente que no existe Dios, que no existe la religión, ¿no? Entendiéndolo como... Eh, bueno, pues, eh, porque claro, cuando planteas igual el tema de la reencarnación, pues es como un acto de fe, ¿no? Que, como lo mismo que la Trinidad en la, en la cristiandad, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco, eh, ¿qué opinas, no? Cuando se Así. salen esos debates... Pues que están está muy bien, que es, esos debates están muy bien, que salgan, porque como decía muy bien eh, Elena, Elena eh, no es no es muy popular en Occidente que salgan estos estos temas, o sea que ya para empezar que salgan está muy bien, que se debata, ¿no? Que no tengamos ese, como decías María, decías como evitar evitar eso. La ¿no? Pues eh, ¿Sabes qué pasa? Que tampoco pensamos que existe un Dios creador en el budismo, así que creo que no iríamos a negar lo que dice ese señor de entrada. No existe un Dios creador. De hecho, el, el Buda es un ser despierto, era un ser despierto que era eh, antes de despertar un ser de carne y hueso, como nosotros. Entonces, de lo que se trata es de eh, llevar a, al máximo el potencial que tenemos. de desarrollarnos como, como seres hasta el punto de llegar a tener un estado que ahora mismo en el estado en el que estamos es inconcebible pero eso no quiere decir que que sea Buda sea un dios y que él lo cree, lo crea todo nosotros decimos, o el budismo dice que la mente lo crea todo la mente lo crea todo o sea que no hay una realidad que pueda estar separada a la mente por eso es tan uh, tan, tan precioso ¿no? es una, una medicina increíble si tú la, la, la, la tomas un poquito dejan de existir las conspiraciones dejan de existir las eh, eh, pues las eh, las paranoias y porque pensamos que están haciéndonos cosas o que las o que o que el gobierno o qué tal, ¿no? No digo con esto que, que nos volvamos personas pasivas, al revés, vamos a entender muy bien lo que hace nuestra mente y para entender muy bien lo que hace nuestra mente necesitamos ser incre increíblemente activos con nuestra mente, por lo tanto no es pasividad y construyendo nuestra mente de una forma positiva, transformándola, Verás, verás que entonces lo que aparece ante la mente, que es el mundo que percibe eh, irá en consonancia, si deviene una mente positiva y feliz el mundo con el, con el tiempo se transformará en un mundo percibido feliz también, entonces esto es lo que promulga el, el budismo, no hay un Dios creador entonces en ese sentido no habría contradicción, ahora bien sí que pensamos que hay vidas pasadas y vidas futuras y que claro también podemos pensar que desde un, desde ojos eh, profanos o que no han eh, observado mucho ciertas eh, eh, contemplaciones que se puedan hacer puede requerir de un acto de fe pero hay ciertas cosas que podríamos comentar que nos podrían por lo menos dar eh, nos podrían llevar a la duda yo os podría decir una serie de cosas que os podrían llevar a la duda por la lógica de que hay vidas pasadas y vidas futuras pero bueno igual esto sobrepasa el límite del programa pero quiero decir que no estaríamos tampoco negando lógicamente esto no, no es tanto el problema el, el programa como el tema del tiempo que es feroz y no solamente que dices tú no es posible que haya pasado una hora necesitamos ¿Sí? tres programas o siete Sí sí no vamos a, vamos a ver a intentar eso a porque, ver, sí, porque sí. apenas empezamos a <risa> sí, sí. a tirar de Lili sí. eh, vamos a aprovechar así de pronto y rápidamente a, es, es, señores y señoras es el momento de la publicidad y le vamos a comentar <risa> que el viernes eh, Idoia va a dar una conferencia en el Fontán a las 7 de la tarde Y el nombre de la conferencia creo que era Cómo comprender la mente Y es gratuita la conferencia uh -huh. El sábado por la mañana a las 10 y media en el, en el centro de formación espacio Que está en la avenida La Costa 81, 81, 82 porque ahí me... O 80, vamos, ahí al lado <ríe> Pues entonces tenemos eh, un taller Con el tema como comprender la mente, eh, solo con, o con, con maestro. Esta me la sabía, esta me la sabía, esto no necesito que me, me lo chivaran. Y luego a las 6 en el, la Biblioteca del Jovellanos tenemos otra conferencia gratuita, muy interesante, sobre la mente clara. Vamos, que este es el fin de semana en el que tenéis que estar toditos, todos, ya sabéis dónde, meditando. Me Muy bien. Un segundo, es que ahora que has dicho el momento publicitario, se me ha pasado antes y quería haberles dicho que hoy había un encuentro literario de Musa Cafeína en la librería Café Santa Teresa y que, eh, no sé si ya habrán acabado ya, pero que participaban cinco escritores fantásticos, Mar Braña, Esteban Fernández, Vanessa Gutiérrez, Nacho González y Ana Lamela, que van a estar más veces y que, si no coincide con nuestro programa de radio, es estupendo que estén allí. Muy bien, pues terminados los momentos publicitarios, Decir eh, da, eh, muchas gracias y todo por venir. Gracias a vosotros por invitarme Ha sido un placer. Yo creo que nos ha iluminado un poco el, el eso. Dice Ana, tú termina ya. Haz el favor de terminar ya. Ya termino. Muy bien. Un minuto. Muchas tín. gracias tín. María. Pues no te voy a dejar terminar. porque yo quería que me contarais qué tal, así, en 30 segundos rapidísimo, esa sesión de meditación de ayer por la tarde. Esa, esa, Uy, esa. Es, esa. Que es verdad, claro, que tenemos clases semanales de meditación los miércoles a las 7 y media. Ay, María, quería sentir. Más publi, más publi. <risa> pues yo no me voy a dar publicidad. Pero bueno, pero tus presente. clases de meditación están enfrente de mi despacho. Exacto. Solamente digo eso. Estupendo. Que no se haya notado lo de la publicidad. En la, en la avenida de la Costa 82. Exacto. <risa> Bueno, buenas noches 81. a todos, por allí cerca en todo caso. Buenas noches a todos y que el talento se acompañe.